Hola Pablo, buen día, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, ¿vos? ¿Cómo andas? Bien, bien.、Bueno. bien, bien, todo bien. Bueno, mejor. Bien.、Eh, a ver, Lali, contanos,、eh, danos los datos de dónde, cómo, cuándo、eh, va a ser este campeonato de pelota paleta femenino. Bueno, bueno sí,、eh, el torneo comienza mañana, o sea, hoy ya comienzan a llegar las delegaciones、eh, que vienen de distintos、eh, bueno, lados del país、uh -huh. a la tarde. Eh, se hace como una especie de recepción y una reunión de delegados. Y mañana, a la mañana, sobre las nueve, nueve y media de la mañana, es el acto inaugural,、eh, ahí frente al Centro Vasco, acá en Macachín. Este, y ya tipo diez y media comienzan los partidos.、Ah. Eh, bueno, todos los partidos que se juega todo el viernes, hasta las diez de la noche está previsto el último. Y el sábado, bueno, también con los cruces finales y bueno. Claro. Es. Eh, Lali, y,、sí. ¿esto es un campeonato nacional que se hace todos los años、eh, mm. en, en el país? ¿Es la primera vez que viene acá la Pampa? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Y, y cuántas、eh, provincias vienen? O no sé cómo es la competencia. Bien, no, mira, eh, eh, el torneo femenino es、mm. el primero que、ah. se hace a nivel nacional. Es como un campeonato histórico en realidad,、Mirá. porque de Damas es el primero que, que se organiza. Eh, siempre bueno、eh, históricamente ha sido un deporte un poquito más、eh, más masculino por decirlo de alguna manera siempre、eh, mayormente lo han practicado los, los varones los chicos、mm. eh, y bueno y la verdad es que nosotros bueno acá en macachín comenzamos en el 2020 a practicarlo a las chicas Eh, y bueno, si、sí, empezamos a competir ya el año pasado, fuimos a participar en algún provincial porque nos estábamos e n t u s i a s m a d a s y queríamos empezar un poquito bueno, a medirnos, a ver cómo, cómo estábamos. Y bueno, y se organiza este torneo, que sí, es el primero a nivel nacional.、Eh, hay otras provincias que juegan, sí que son las que vienen a participar, que ya venían jugando de antes.、Eh, viene Entre Ríos. Eh, vienen chicas de una, una pareja de Tucumán,、eh, de Buenos Aires vienen dos parejas, de Metro, que sería lo que es capital,、sí. eh, vienen dos,、eh, Mendoza, San Luis, Córdoba y bueno, nosotras, y Entre Ríos te dije creo, para、claro, l principio. Sí, sí. Así que、eh, vienen varias. Pareja, sí.、Eh, ¿la, ¿Y Lali,、sí. i qué modalidad? ¿Cómo es? s s i n g l e d o b l e s Sí, sí.、Eh, la paleta se juega de a dos.、Eh, es, eh, una, una jugadora va, digamos, en la parte de adelante de la cancha, es delantera, y la otra zaguera, que va en la parte más de atrás.、Mm. Eh, nosotros hasta el momento teníamos la cancha que era. Blanca, es, es cerrada nuestra cancha. Hay otra modalidad en que, que se juega en canchas abiertas.、Mm. Eh, en la nuestra era cerrada, era color blanca y jugábamos con pelotita negra.、Eh, por el tema de las exigencias de la, para ser televisado, porque va a ser televisado el torneo,、eh, tuvieron que pintarla de color,、eh, podía pintarse de color verde o de color azul la cancha.、Sí. Eh, y bueno, acá.、Eh, Decidieron pintarla de color azul, que quedó hermosa、uh -huh. además. Y bueno, y a partir de ahora entonces jugamos con una pelotita que es blanca. En、uh -huh. vez de negra,、eh, pasa a ser blanca. Che, ¿Y les cambió、eh, algo a ustedes como jugadoras? ¿Se、eh, tuvieron que bueno, adaptar ¿O, o no? Sí, en realidad la terminaron de pintar hace una semana. Así、ah. que como que estábamos esperando, ansiosas que terminen, porque como para poder ir a, a jugar algún partido antes,、claro. al menos. Y sí, nos,、eh, nos, nos sentó muy bien el, el, el color, la pelotita, todo, la verdad es que nos, nos adaptamos bien, pero sí cambió un poquito.、Uh -huh. El color azul es como que pareciera que achica un poquito la cancha,、uh -huh. este, pero bueno, no, no,、eh, estuvimos yendo estos últimos días que, que nos quedaron a, a practicar un poco para tratar de... De, bueno, de, de engancharle、claro. el, el, el ritmo.、Eh, Lali,、sí. ¿y vos sos la representante pampeana junto con quién? Bueno,、eh, de La Pampa tenemos tres parejas. Ah, bien.、Eh, nos dejaron, sí, al ser anfitriones,、eh, nos permitieron、eh, que, bueno, inscribir tres parejas, así、mm -hmm. que somos tres、eh, tríos en realidad, porque cada pareja tiene una, una suplente. Eh, así que bueno, si、sí, yo, bueno,、eh, te digo los nombres Sí, sí, de a l las chicas.、Eh, bueno, una pareja es Jorgelina Estefana, z z i Denise Truil y yo. Otra es Carolina Garay, que es mi hermana,、ah. <ríe> Sofía m e m b i e l e y Cintia Fernández. Y otra tercera es、eh, Denisa Ujelchi, Rocío Juárez y Anaí Álvarez. ¿Qué, qué? Y, Dale, sí. Perdón, no. no, te iba a decir que hay una chica que también es, es nuestra, es de Macachín, Carolina González, que va a participar, pero va a participar para San Luis, porque、mm. la pareja que venía de San Luis, bueno, le faltaba una, una jugadora y nos... No. l、claro. e consultaron y la prestamos. Bien, está bien. Ali,、eh, entran dos a la cancha, el resto de suplentes se puede reemplazar en cualquier momento. ¿Cómo es eso? Sí,、eh, se puede hacer un cambio por、mm. partido.、Ah. Así que sí,、eh, la idea es esa: es, bueno,、eh, ingresan dos y、si el, eh, tenemos un entrenador que, a, por otra parte, es、eh, nuestro profe、eh, desde el principio, Amilcar Cancina. Que además de profesor, bueno, fue jugador y bueno, ha jugado mucho y juega aún hoy.、Eh, y él es el que fue designado como entrenador de、uh -huh. nosotras.、Eh, y bueno, maneja él, él armó las parejas en realidad y él es el que va a estar ahí viendo, bueno, en caso de que haya de, de hacer los cambios y va a manejar todo. Todo eso, ¿no? Bien,、eh, Lali,、Así、a ver, que... contanos,、eh, dijiste que ustedes empezaron hace poquito a jugar, en el 2020, ¿qué fue? ¿Por la pandemia o no? no bueno, lo, lo sí. Hab... Sí, Sí, tal cual, un、Mirá. poco s í、eh, En realidad, la, bueno, la pelota paleta en macachín fue un deporte que hace años se、sí. practica, como te decía,、mm. pero siempre fue un poquito más、eh, de los chicos, ¿no?、Mm. De los hombres. Ahí en el centro vasco hay varios deportes, bueno, uno de los que se practica. es la pelota paleta y, y bueno, y siempre fue como más masculino.、Eh, a raíz de la pandemia, por ahí un poquito,、eh, nada, viste que comenzaron los deportes a, a habilitarse, los deportes que no eran tan grupales. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, había como una abstinencia muy grande de las personas que por ahí practicaron toda la vida alguna actividad física, de, de hacer algo,、mm. y bueno, y surgió como una posibilidad esta,、eh, la, desde la comisión de... d de、bueno, El actual presidente, que es Omar Garmendia, y los chicos que están en la comisión、eh, se contactaron bueno, con chicas así, charlando de, de acá del pueblo,、eh, de, con la idea esta de, de poder ahí abrirle las puertas para que empiecen a practicarlo las chicas, adecuar un poco、eh, la cancha y el espacio que por ahí era como más masculino. Entonces se contactaron con nosotros a ver qué. ¿Qué podían hacer para que el ambiente se tornara por ahí más mixto y, y que invitara a las chicas a, a participar? Bueno, y toda una movida hicieron desde la comisión para bueno, para, para que nos entusiasmemos, la verdad, y, y, y vayamos. Así que empezamos en el 2020, de a poquito nos fuimos sumando muchas, llegamos a ser unas 30 o 40 chicas. Ah, mira.、Eh, sí. Y, y bueno, y después、eh, nos empezamos a entusiasmar y ya el año pasado quisimos, como te decía al principio,、eh, tratar de ir a competir a algún lado como para ver, a ver qué, qué, cómo estábamos, n o para medirnos un poquito con chicas que, que jugaban y que tal vez venían jugando desde hace años. Así que fuimos a participar al provincial de, de Buenos Aires, a Necochea, en dos fechas. Eh, y bueno, y después a c á empezamos a querer jugar con, con los chicos que también, no, o sea, no, nos dieron una mano con eso porque siempre te ayuda a jugar con, con、sí. gente que por ahí practica el deporte y te va guiando y bueno, no, y, y ellos no tuvieron problema, no tienen problema el día de hoy de, de por ahí cuando sacamos algún turno de, de, de jugarlo con nosotras. Así que bueno, todo hizo a que nos vayamos avanzando y que nos siguiéramos motivando. Y bueno, y cuando nos dijeron de que se hacía el Nacional acá, el primero, no, fue una fiesta.、Ah, verdad, verdad. Estábamos n verdad, e súper contentas. Lali, ¿Y、eh, vos qué, qué hacías antes?、Eh, ¿Hacías actividad física, pero no relacionado con la pelota paleta?、Sí. No, en realidad、eh, yo jugaba al p á d e l、ah, también. Bueno.、Eh, también, bueno, el p á d e l fue uno de los también deportes que se habilitaron, pero、sí. bueno. En el caso mío en p á d e l lo que ocurría acá en Macachín, que no había mucha cantidad de, de chicas por ahí.、Mm. Eh, y bueno, es como que a la pelota paleta enseguida se anotaron varias y también eso por ahí se,、mm. nada, te motiva, porque yo, bueno, por ahí estaba entrenando, jugaba acá con, con chicos, de, al p á d e l digo.、Sí. Y bueno, y la posibilidad de ir a paleta y que sea un grupo de chicas, bueno, era como、no. diferente y era. Y nada, me gustaba la idea. ¿Y qué, de qué、Así、jugás, que... de delantero o defensora? Yo de, de, de delantera. Delantera. De delantera y soy zurda. Ah,、sí. mira vos, zurda、no、y delantera. Zurda.、Bueno. zurda y delantera, sí. <ríe> bueno, muy、Así、bien. Que...、Eh, ¿Y por dónde te vamos a poder ver?、Eh, porque dijiste que va televisado.、Eh... Sí, vos sabés que va televisado.、Eh, hay un canal de YouTube、ah. por el cual lo van a transmitir y después. Eh, vos sabés que no tengo bien en claro si es tdc puede ser tdc Pu si、sí, puede ser ¿Un canal、eh, puede ser、sí. eh, pero bueno si n o buscamos、no. en youtube campeonato de pelota paleta femenino en mancacini h y bueno si tal cual yo、sí. la verdad no tengo claro bien cuál es el canal creo que escuché tdc y bueno、uh -huh. y esto de youtube Eh, también, pero bueno, no, no sé si alguno más, o, o bueno, no sé si Canal 3, o la verdad que no sé.、Bien. Tendría que. Bueno, pero、consultar. va a ir televisado, ya sea por YouTube o por la televisión abierta,、sí. eh, lo podemos buscar.、Bien. Sí, sí, sí, sí, de hecho pintaron la cancha para, para hacer así, porque、claro. si no, no se podía televisar, así、claro. que. No, sí, no, sí, no, no íbamos、mal. a ver la pelotita, los t e l e v i d e n t e s Parece que、sí. no, que con la pelotita negra y la cancha blanca、sí. se perdía、sí. en las imágenes, así、mm. que. Por eso tenían que pintarla de azul. Bueno,、sí. Así que bueno. Bueno, Lali,、eh, muchísimas gracias、eh, por los datos que nos has contado、eh, y bueno, éxitos、eh, este fin、bueno. de semana.、Eh. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, bueno, por el contacto y los invito a、uh -huh. todos,、eh, que quienes quieran acercarse a, a mirar Pelota Paleta, vienen chicas que te, te juegan en. En la selección argentina de paleta y que juegan mundiales、eh, a participar. Entonces, bueno, por ahí es una linda oportunidad para venir a, a verla, sobre todo a ellas, <ríe> que, que tienen esta experiencia y, bueno, y que juegan lindo.、Eh, así que, bueno, los invito a todos a partir de mañana, quienes quieran acercarse、eh, al Centro Vasco de Macachín, bueno, están invitados. Bueno, muchísimas ¿Eh? gracias, Lali, que t e n g a s、bueno, buen por día.、Favor. Gracias a vos, Pablo. Saludos a todos.